Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por esta ciudad de la Meca, y tú, Muhammad, eres libre en ella. Y juro por un padre, Adán, y por su descendencia, que creamos al hombre de manera que tuviera que pasar por dificultades. ¿Acaso piensa que el hombre se ha convertido en un hombre? que nadie podrá con él", dice jactándose. "He dilapidado una gran fortuna. ¿Acaso piensa que nadie lo ha visto? ¿Acaso no le dimos dos ojos para ver y una lengua y dos labios para que pudiera hablar y comer? ¿Acaso no le mostramos los dos caminos, el del bien y el del mal? Mas el hombre No emprende la vía difícil que conduce al paraíso. ¿Y sabes en qué consiste dicha vía? Consiste en liberar a un esclavo, o en dar de comer en días de hambruna al pariente huérfano, o al pobre polvoriento que no posee nada. Y consiste además en ser de quienes creen y se aconsejan entre ellos la paciencia y la misericordia. Esos serán quienes el reciban el registro de sus obras con la mano derecha. Y quienes rechacen nuestras alegallas y nuestras pruebas, serán quienes el reciban el registro de sus obras con la mano izquierda, y estarán cercados por el fuego del infierno.